Vamos a charlar con la presidenta del Colegio de Nutricionistas acá de la provincia, eh, Silvia Ferreira. Silvia, Pablo Cucharini, te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Sí, buen día. Bien, bien. Bueno. Silvia, eh, cuarentena. La gente está... bueno, estamos encerrados en nuestras casas. No se puede salir a hacer actividad física y eh, bueno, eh, empieza, empezamos a hablar de aumentar de peso, qué comemos, cómo comemos, eh, estando todo el día en casa. Eh, contanos, a ver, eh, alguna recomendación que nos puedas dar. Primero, este, creo que uno tiene que empezar a ver el lado positivo. A ver. El hecho de estar en casa, primero, nos da la oportunidad de preparar nuestros propios alimentos. Uh -huh. Es decir, que a veces la excusa que uno más se encuentra en la gente, que no tiene tiempo para preparar los alimentos en forma casera, que los horarios apremian, que los chicos las escuelas, que todos distintos horarios comemos lo que podemos preparar en el momento o lo que compramos preparado o semi elaborado. Entonces ahora tenemos tiempo en casa para preparar la comida, para este, compartir con los chicos la preparación de los alimentos, explicarles. Entonces esto nos da la opción, <coughs> perdón, de este, preparar alimentos caseros, hacer la comida en casa con los alimentos frescos, que es una de las premisas más importantes. Tratar de cocinar siempre con alimentos frescos, claro. verduras, incluir verduras crudas ¿eh? en distintas preparaciones, no solamente en preparaciones saladas, sino también en algunas preparaciones dulces, probar de hacer esas preparaciones que por ahí las vemos en internet y nunca nos animamos, Por ejemplo, una torta de zanahoria. Es decir, que este sería el momento que nosotros podríamos aprovechar para empezar a cocinar, a aprender a cocinar los alimentos de una forma este, casera que es más saludable, por supuesto. Lo otro que vos dijiste, no podemos salir a hacer actividad física. Es mm. cierto, pero podemos hacer actividad física en casa. Y no es que necesitamos tener un lugar demasiado grande Claro. Sino que, perdón. Hola. Sí, sí, sí, te, escu te estamos escuchando, Silvia. si no te en casa nosotros podemos hacerlo en el mismo comedor, en la cocina, podemos hacer actividad física. Mm. El otro día no sé si vieron circulaba un video de un señor sentado en una silla que hacía una actividad física intensísima, movimientos de piernas movimientos de brazo, movimientos de cabeza, movimientos de torso. Es decir, que lo que hay que empezar a buscar es otra forma de hacer las cosas, una forma distinta, una forma que se pueda hacer dentro de casa. Además, tengamos en cuenta que acá en La Pampa la mayoría de las personas vivimos en casa, tenemos un patio que podemos utilizar, es decir, podemos hacer una actividad física afuera en una dimensión más reducida, pero se puede hacer. Claro. Eh, eh, Silvia, eh, a través de internet o a través de los teléfonos, eh, ¿hay un aumento de consultas a nutricionistas? Eh... Ese Es un grave problema que nosotros estamos sufriendo en este momento, porque si bien eh, la mm, Superintendencia de Salud ha autorizado la consulta online, mm. muchas obras sociales no nos reconocen a las nutricionistas, como dentro de eh, los profesionales de la salud a los cuales les está permitido realizar consultas online. Nosotros ah. normalmente estamos haciendo este, pedidos a las obras sociales, pero la gran mayoría no nos ha autorizado. Ah, claro. Eh, o sea que no, no, o sea, no, no podrían, eh, no, no están trabajando en realidad. Eh, se les hace en difícil. En realidad no. Hoy este, nosotros estamos haciendo las averiguaciones de casos, Si con esto de la apertura de los consultorios médicos y odontológicos, que pareciera ser que solo es para médicos mm. y odontólogos, el resto de los profesionales de la salud tampoco entraríamos dentro de esta normativa. Y eso nos preocupa, claro, porque sí. si bien por ahí la gente cuando habla de nutrición habla de sobrepeso y obesidad, en realidad las nutricionistas hacemos seguimiento de muchas otras patologías, incluso de posoperatorios, que necesitarían en este momento estar este, haciendo la consulta en el consultorio en los casos que así lo requieran o online en donde no se pueda. ¿Y ¿Han hecho el reclamo que al, al, al, colegio para, al colegio médico o, bueno, o directamente ustedes como asociación a alguna entidad para que trate de habilitar esta actividad? Sí, nosotros la semana pasada, junto con otras, este, otros colegios y asociaciones, uh -huh. hicimos una nota al eh, señor gobernador después a través de nuestro organismo a nivel nacional, que es Fagrán, también se le hizo al señor presidente, al ministro de Economía. Este, hemos hecho varias este, notas, este, pero bueno, no hemos tenido la respuesta que queremos en este momento o que necesitaríamos tener. Claro. Eh, Silvia, ha trascendido en los últimos días una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que pide bajar el consumo de alcohol durante la cuarentena. Eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo toman esto? Digo, ¿Es de ahora que hay que bajar el consumo de alcohol o siempre hay que bajar el consumo de alcohol? En realidad la recomendación es no consumir alcohol. Mm. Si bien el no consumir alcohol siempre se hace dirigido a una población en particular, embarazadas, madres que lactan, adolescentes y niños, la recomendación es que el alcohol sea algo eventual y en una medida. Cuando hablamos de medidas, Depende de la bebida, pero en general, si hablamos de cerveza, de vino, eh, la medida son 200 centímetros cúbicos. Esa bueno. medida que nosotros normalmente dicen dos vasos para el hombre, uno para la mujer, es normalmente lo que nosotros sugerimos, pero como algo eventual, de vez en cuando. Bueno. El problema del alcohol ahora, tal eh, como lo ve la Organización Mundial de la Salud, es primero porque la gente está en su casa, pasa muchas horas, Este, sin una actividad organizada eh, y a veces este, comenzar con una copita como para tomar antes de irnos a dormir no puede llevar en el transcurso de los días a aumentar esa medida. Claro. El alcohol en realidad eh, lo que produce ¿no es, cierto? es una alteración en el comportamiento cuando la gente toma más de lo que debería o de lo que su cuerpo puede utilizar y el otro gran riesgo que nosotros tenemos en Argentina y creo que en el mundo entero es que eh, aumenta el riesgo y la frecuencia de la violencia en el hogar. Entonces, este, las personas que normalmente no se encontraban durante el día, están todo el día juntos, entonces empiezan por ahí a aparecer algunas dificultades, algunos problemas, cambios de opinión, y si a eso le sumamos un excesivo este, consumo de alcohol, este por ahí el resultado este no es el esperado. ¿eh? Bueno. Eh, leyendo un poquito lo que dice la Organización Mundial de la Salud, habla también de que debilita el sistema inmunitario ¿eh? y sí. la defensa contra el, el virus, el coronavirus sobre todo. Sí, sí, sí, esa es otra, este, bueno, eh, honestamente eh, no, no, no tengo la explicación científica para esto, pero es lo que nosotros siempre decimos. Este, que eh, el alcohol la gente por ahí en este momento cree con esto de que si usamos alcohol para desinfectar por fuera los distintos utensilios y todo, pareciera ser que eso también nos tendría que servir para desinfectar por dentro nuestro organismo y eso no es así, no funciona. Claro, no, no más vale. No, no. no, no. Esto es lo que hay que tener en claro, que no funciona como desinfectante el alcohol, claro, el sí. tomar alcohol. Sí, sí, sí, sí, está bien. Eh, bien, Silvia, eh, no sé si querés completar con algo, queríamos tener la voz acá de los nutricionistas, bueno, que eh, como varias actividades eh, no, no están pudiendo trabajar, esperemos que, que se habilite esto y que las obras sociales eh, reconozcan eh, el trabajo online, eh, sobre todo la... Sí, es. eso es algo que en este momento sería muy importante este, por la situación particular que este, todo parece indicar que va a persistir en el tiempo, Este, no sé si eh, una, eh, un aislamiento total o administrado, como dicen, este, pero en otros momentos también, porque muchas veces este, la gente necesita hacer una consulta nutricional y si bien estamos en casi todas las localidades de la provincia, hay lugares que no tienen nutricionistas y esta modalidad nueva de la atención online vendría como a dar una respuesta a aquellas personas que necesitan hacer una consulta y por ahí no pueden viajar o no tienen los medios para viajar con la frecuencia que se requiere. Así que es algo en lo que nosotros vamos a seguir este, trabajando. Después lo otro que yo quiero aprovechar para ver, decir, sí. como siempre, es que la mejor manera de hidratarnos es tomar agua, <coughs> si bien es cierto que el agua de Santa Rosa por ahí no tiene el mejor gusto, que tiene un sabor bastante... Este, eh, parecido por, este, a, la, a la lavandina una, o, o un agua eh, al cloro, ¿no? O un agua muy dura, este, tenemos eh, muchas opciones, el dispenser, el agua mineral comprada, embotellada, pero siempre hay que preferir el agua para hidratarse. Eh, también aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿eh? Y este, sobre todo evitar un poco esto de todo el día la galletita, la galletita con los dulces, los snacks como papa frita, chisitos las bebidas gaseosas este, o los jugos. ¿eh? El... Estas recomendaciones a tener en cuenta eh, en este momento. Y lo otro, planificar los menúes. Esto nos lleva a dos cosas, a utilizar todos los alimentos que tenemos en casa y a organizar las compras para evitar que salgamos, a cada rato comprar algo que nos pueda faltar. Claro, sí. Además, es la recomendación también con el tema del coronavirus, salir poco. ¿eh? Claro. Este, entonces, sí. si nosotros planificamos qué es lo que vamos a cocinar en tres o cuatro días o una semana, podemos comprar las cosas y tener previsto ya qué es lo que vamos a necesitar y evitamos salir tanto. Claro. Eh, bien, Silvia, eh, gracias de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Bueno.